Leonel, bienvenido, salud y espíritu. La gente te está esperando. Adelante. ¿Estás escuchando? Sí, pues estás al aire, Leonel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Una vez más, como todos los jueves, desde acá, ahora un poco más lejos, no directamente en la radio, pero sí comunicado con tanto, con, muy bien con todos ustedes. Quiero pedirle a Juan Carlos que te barre un tema el que me encanta de, de Víctor o r í e z que se llama El、eh, de los niños. Sweet Boys, mientras tanto, yo los voy a aprovechar de saludar y quiero comentarles que para el día de hoy vamos a seguir conversando acerca de las técnicas adecuadas para tratar de salir de procesos de pensamiento autodestructivos. Me refiero a esos procesos de pensamiento cuando uno está mal, está con tristeza, está con depresión, ya sea porque hay unas penas de amor que todos las podemos tener, tampoco yo escapo a eso. Preocupaciones laborales que todas las podemos tener, tampoco yo escapo a eso. Preocupaciones por hijos, distintas cosas que nos afectan un poco la felicidad. Entonces, para irnos metiendo en el tema, una vez que Juan Carlos me dé el ok, ya que estamos ok con la música, vamos a seguir avanzando. o mientras n t t a Mientras tanto, les cuento que. Hay, una, hay hoy día un evento a nivel nacional que es prepararnos para las próximas elecciones. No hay ningún consejo, cada uno de ustedes sabe por quién votar, yo no pretendo cambiar del voto a nadie, pero lo que sí los quiero hacer pensar un poco, reflexionar un poco, acerca del estado de desarrollo de nuestra sociedad. Cuando ustedes van en el metro, cuando están en la ciudad, cuando vemos pobreza, cuando vemos egoísmo a, nivel, a todos los niveles, Donde se ve que no hay una preocupación por el otro, yo quiero decirles que la sociedad que hemos construido la hemos hecho entre todos. Tanto lo, las personas que escriben las leyes, o que son las personas que se dedican a dictar las normas de vida, o los que pretenden predicar de distintos lugares, como nosotros, los que vivimos, los ciudadanos de a pie, como se dice, y que no participamos más allá. Cuando nosotros tampoco participamos mucho en las decisiones, Entonces también estamos generando este tipo de situaciones. A eso me refiero cuando les digo de que esta sociedad, que a lo mejor no nos gusta, es la que hemos construido nosotros. Vamos con Street Boys. Street Boys, Street Boys. Sense to go home, street boy. You're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead and life you're planning. Street boy, you go home, but you can't stay because something's always pulling you away. You're f a s t to lows, and quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together. Look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, Ain't you got kind of the sense to go home. Street boy. Understanding a o t that dead and life, your planet, street boy. Your sister says that every week you just come home to eat and go to sleep, and you make plans you never keep because your mind is all. The streets, you better get yourself together. Look for something better, street boy. You've been out too long, street boy. Ain't k o n d of sense to go home, street boy. You're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead in life you're planning, street boy. You pick up and put on your attitude, but you'll never find or ever meet any street boy who's ever beat the streets. Street boy. Y ahí estamos de vuelta con Leonel, Alberto r o j a Adelante, Leonel, por favor, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. A continuación, quiero comentar、eh, algunas recomendaciones bien prácticas y básicas acerca de algo que nos puede ayudar todos los días a mejorar un poco, un poquito nuestra calidad de vida. Cuando se trata de mejorar un poco, aunque sea un poquito, la calidad de vida, puede significar también mejorar la calidad de vida de los que nos rodean. Nuestra misma felicidad, nuestros estados de salud, también dependen de lo que nosotros estemos pensando. Y nunca va a ser suficiente recalcar una y otra vez la importancia que tiene vigilar nuestros pensamientos, nuestros procesos de pensamiento, poner atención, porque si nuestros pensamientos son bonitos, vamos a tener una vida bonita, ¿verdad? Por lo tanto, impactan directamente nuestra calidad de vida. Aunque pareciera que es difícil, fíjense lo que estoy diciendo, a h ¿eh? porque esto lo escucha uno, pero, pero me dicen, yo no puedo controlar lo que pienso. No puedo controlar lo que pienso. Entonces, aunque yo no, si, la, si a ti te dicen que tú no puedes controlar lo que estás pensando, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de qué es necesario, de qué es necesario. Partir por algo que es básico, que es poner atención a algo tan íntimo, tan propio del ser humano, que es manejar tu propia mente. Y eso es lo que hemos estado trabajando en estos programas. Ya. Hay un trío mágico que yo le s voy a dar que pongan atención. Este trío mágico son los pensamientos, las emociones y las sensaciones. Esto siempre anda con nosotros. Está todo el día, está todo el día. Eh, en funcionamiento, desde incluso desde que una persona es bebé, cuando una guagua llora, no sabe hablar, pero ¿qué es lo que, por, ¿por qué llora? Porque en el rostro del bebé la mamá se da cuenta que es lo que le pasa: si le duele la guatita, si está incómodo, si tiene hambre, si tiene gases, eso se da cuenta la mamá, ¿por qué? Porque no hay palabras de entre medio, solamente hay una, hay una imagen en, facial. ¿Por qué el bebé? Que todavía no sabe hablar es capaz de comunicar esto porque él, el bebé lo primero que tiene lo primero que tiene que conciencia son de sus sensaciones. Las sensaciones son la base de todo, es muy importante. A veces hay situaciones de incomunicación, personas que puede ser que conversemos mucho una con la otra, usted conversa mucho con su pareja, su amigo, sin embargo. El otro no es capaz de entender lo que, esté, de lo que usted le está transmitiendo porque él está atento primero a la sensación, que es algo que acompaña a la comunicación. Entonces, esa sensación es la que produce una emoción y la emoción es la que gatilla el pensamiento. Yo le d i j o como tarea que piense esto. Yo puede, puede ser que yo en este momento, en estos minutos, pudiera tocar otro tema que es mucho más entretenido, a lo mejor hablar de otra cosa más livianita, pero. Hay que ser valiente y de repente meterse en estos temas, porque cuando tenemos atención a estos procesos mentales que son tan importantes, nosotros podemos tener una herramienta poderosísima para desarrollarnos, para superar una situación difícil, para encontrar hasta un trabajo, o e n t i e n d e Para cambiar el clima en mi casa. Todo eso depende de cómo yo controlo, cuáles,、eh, estoy atento a mis sensaciones. Controlo las emociones y por lo tanto genero pensamientos que me sirvan. Les recuerdo que, según los neurocientíficos, los seres humanos durante el día tenemos en promedio entre 90.000 a 100.000 pensamientos. Eso nos da una tremenda tasa de pensamientos por, por, por, por minuto. Lamentablemente, nosotros de todos los pensamientos que podemos tener, de 100, de 100, de 100 pensamientos, muchas veces solamente tomamos conciencia de tres. Las otras cosas están todas pasando en nuestra mente. Por eso es que es muy importante empezar a tomar control de nuestra mente, porque yo le digo que incluso un problema de salud complicado, como por ejemplo la adicción a un. Vamos a hablar de una adicción. La adicción al alcohol, la adicción al cigarrillo, cuando no queremos fumar. Todo eso parte con un trabajo personal que tiene que ver con cómo estamos utilizando nuestra mente. Ahora, otra cosa que tenemos que tratar de. Lograr y tratar de estimular unos con otros es tratar de ser de mente abierta. Tratar de ser de mente abierta te hace sentirte una persona ilimitada porque puedes llegar a donde quieras que tú quieras llegar, no hay nada que te limite. Lo primero que a nosotros nos limita muchas veces son patrones de pensamiento que nos inculcaron cuando chico, que nos inculcaron en alguna parte que estuvimos asistiendo, ya sea en una religión, no todas las religiones proveen. O permiten el desarrollo espiritual. Hay algunos grupos en donde lo que hacen es coartarte tu capacidad de pensar por ti mismo. Todos este tipo de, de, de, de comunidades o de grupos no son buenos, no, son, no te ayudan a desarrollarte. Si tú estás participando en un movimiento, en un grupo religioso, no sé, donde te piden que no le contes a nadie lo que pasa ahí, cuando te piden que no te comuniques con, con las demás personas que te l l a m e n eso no está bien. Si tú sientes en tu corazón que hay algo incómodo, aléjate de ahí. ¿Por qué? Porque hay algo básico que mucha gente que anda tratando de tener más poder, porque eso le da felicidad y pueden lograr metas, parten de la base de que necesitan personas a las cuales puedan manipular. Así que si eres de mente abierta y te crees un ser ilimitado, eso te va a hacer muy bien, te felicito. Ahora, si tú te sientes que tus pensamientos están limitados, que hay cosas que ni siquiera te atreves a pensar, Que piensa que no está bien, entonces te recomiendo cambiar esa manera de pensar y tratar de recuperar tu propia libertad. Y una de las maneras y una de las maneras las de que nosotros podemos e n t r e n a r n o s es descubrir todo el día qué es lo que predomina en nuestra mente: si pensamientos positivos o pensamientos negativos. Y para ello uno tiene que observar cómo se siente, tiene que sentir cuál es la emoción que predomina en tu vida. Si para ti, La vida es dicha, es alegría, es amor, algo nuevo cada instante. Entonces es porque tus pensamientos son positivos. Si por el contrario te asientas con una emoción de no estar satisfecho, de que te falta algo, de que, de que no te sientes vivo, no te sientes viva, entonces es porque tus pensamientos e s t á n s i e n d o negativos y te están limitando. Y no te preocupes, porque una buena disciplina en el manejo de la mente, de los propios pensamientos, Hace que tu mente vuelva a estar otra vez precisa, serena. Puedes volver a crear un sistema de creencias más adecuado a tu felicidad. Porque al fin y al cabo, es tu verdad. Y la verdad tuya y la mía pueden ser diferentes. Pero para cada uno de nosotros es nuestra verdad. Y si nosotros estamos viviendo nuestra verdad, nos vamos a sentir bien. Quiero pedirle a Juan Carlos ahora el tema de Sixto Rodríguez. Me parece que es Sugar Rain. Sugar. Buscando Sugarman hay un documental que les recomiendo que lo vean. Vamos Juan Carlos si se puede. e a l ó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 Seguimos junto a Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel. Aquí seguimos entonces con nuestras recomendaciones. Está empezando una etapa bonita del año. Aunque tiene calor, sin embargo, podemos ver cielo, podemos ver flores, podemos ver la gente con ropa más livianita. Las personas se visten de mejores colores. Está el espacio como para sentir un poquito mejor una sensación de alegría en, en, en, a pesar de penas que llevamos por dentro, porque todos las llevamos. Yo le digo a usted, yo, todos tenemos nuestras penas, pero no podemos dejar que esas penas nos maten, nos echen a perder el día. Le voy a dar unas reglas de oro para cambiar los pensamientos y mejorar la vida. y a Bien práctico, bien práctico. Aquí no es, no, no, no es teoría. Primero, número uno, cuida tu mente. Rodéate de personas y cosas que te hagan sentir bien. Júntate con gente buena onda, como dicen los cabros. No, te, no, no permitas que lleguen estímulos negativos, no importa de dónde vengan. Te recomiendo que cuando estés viendo violencia en la televisión, si te entretienes ver televisión, cambia el canal. Cambia el canal. Si, si estás viendo tonteras que no te conducen a nada, cambia el canal. Busca siempre algo que te haga crecer, algo que te haga pensar. Porque la mente es demasiado maravillosa como para que se contamine. La mente tiene una función, ya les he contado. La negatividad de la que se empapa la mente, luego te genera un montón de problemas de pensamientos negativos. e Incluso sueños, si te duermes viendo una película fea, una película de terror, o hablando de temas desagradables, o pelando, pelando mutuamente a alguna persona, todo ese tipo de cosas que generan malas sensaciones, no, mi amigo, no, mi amiga, Trate, haga el switch, c á m b e l o Por otro lado, la recomendación es que tú mismo crees tus propios patrones de pensamiento para alimentar tus creencias. Esto significa usar afirmaciones, es hablar en positivo. Ya pueden ser afirmaciones fabricadas por ti mismo, frases que te digas a ti mismo y te reporten beneficios psicológicos. Abandona esas expresiones que dicen: no, que yo soy bueno para nada, no, que yo estoy demasiado vieja, no, a mí nadie me va a querer porque yo no sirvo para nada. Todos s o n patrones de pensamiento negativos. Fíjense que uno va conociendo, y a ustedes también le debe pasar. Yo conozco, sobre todo en las mujeres se me va mucho esto: que tú ves a una persona y la ves que, aunque tenga arrastre los pies incluso, o que tenga algún problema, siempre anda con la cara llena de risa, los ojos brillantes porque está contenta. Esa persona tiene pensamientos positivos. Lo otro, que es muy importante, el punto, la recomendación número tres: lo siguiente, escucha, serena y calma tu mente. En la mente se fabrican tus pensamientos. La mayor parte del tiempo, como les he dicho antes, son automáticos y repetitivos. De esos 100.000 pensamientos s o n 90.000 pensamientos diarios que tiene una persona, porque aunque estés durmiendo funciona, la mayoría son los mismos del día anterior. Chistoso. Y si los pensamientos míos son siempre los mismos, son tristes, pensamientos、eh, de, de, negativos, no hay nada más que esperar. Pero que venga la depresión no más, o que vengan las enfermedades no más. eso No hay nada más que hacer. Por eso es importante, maneja tu mente. Es la única que tienes. La única persona, lo único que puede, digamos que es tuyo, es tu mente. No permitas que nadie tome control de tu mente. Todos los medios de comunicación hoy día, ustedes se fijan, están gastando millones y millones de pesos, de dólares. Para comprobar qué es, lo que tú, qué, es lo que, qué es lo que tú vas a comer, te quieren meter en la cabeza, que debes comer esto u otro, que tienes que tomar esto u otra, u otra bebida, que tienes que ir a pasear en esto u otro lugar, que tienes que tener esta u otra silueta, que tienes que usar esta u otra ropa. y a Todo eso es para, para conducir tu mente y que tú hagas lo que ellos quieren. Complicado. Así es que, para esto, para serenar la mente. Lo que yo les puedo recomendar es que aprendan a hacer meditación, relajación, pilates, da lo mismo. Cualquier cosa que te sirva, porque tienes que volver a ser el dueño de tu mente y tus pensamientos. Muchas veces, quien maneja tu mente puede ser hasta tu pareja. Tenemos esos casos de violencia intrafamiliar en donde la mujer, después de estar sometida por años a una persona violenta, la, la tiene convertida en un pelele, una persona que no sirve para nada. Que nunca va a entender nada, que ni siquiera es capaz de usar un celular, porque es tonta, y que para lo único que sirve es para la cama y para cocinar y para l i m p i a r la casa. Existe mucha gente que vive así, y eso no está bien, eso está mal. Si tú estás pasando una situación de esta, r e v e l a t e Lo primero que tienes que hacer, l i b e r a t u mente. Una vez que tú tengas, cambie tu hábito de pensamiento, vas a tener las herramientas para enfrentar, en el caso triste, que estés pasando por una situación así. Ah, y no permitas que tu marido te cambie la radio ahora, ya,、no, p e l e a l a Lo otro, el, el cuatro punto, es la disciplina y el autodominio. Disciplina y autodominio, el autocontrol. Todo esto hace posible que tu mente esté bajo tu control. Tienes que ser perseverante y cuando veas que aparecen pensamientos negativos, sácalo s de la cabeza. Tantas veces como, como haga falta y reemplázalo por un pensamiento opuesto positivo. Esto hay que hacerlo todo el día, a ¿eh? Yo le digo, usted va caminando, va en el metro y viene, la, viene no s é a la tontera. Por ejemplo, que a ver, pongamos un ejemplo:、eh, ella no me ama. No, ella no me ama, no, ella anda con otro, ella a mí no me mira, ella así. ¿Para qué pensáis eso? Si ella no te ama, date vuelta y ándate para tu casa, déjala. O al revés, lo mismo. Pero ¿para qué seguir torturándose? Si, ya no, si no eres capaz de dejar a esa persona que te hace sufrir, parte por cambiar el pensamiento. Si te viene ese pensamiento, cámbialo por otro. El día está bonito, ya esta, esta parte de aquí es nueva, no había visto. Mira, esta flor es distinta, no la había visto nunca. No sabía que en el cemento podían haber flores. Esas cosas piensas y de esa manera tu mente la vas disciplinando, la vas dominando para sacar de ella pensamientos autodestructivos. Ay, ay, ay, no sé si tenemos algo. Prepara un poco de música, Juan Carlos, por ahí mientras tanto me avisas. Otro punto importante: como hablas. Es un reflejo de tus pensamientos más profundos. Fíjate en las palabras que usas. Fíjate en las palabras que usas. Porque las palabras que tú usas indican cuáles son tus procesos de pensamiento. Si nosotros siempre usamos, bueno, las mismas palabras, fíjate que hay personas que durante todo el día hablan a punta de garabato y el garabato sirve para reemplazar un concepto, esa persona se está autocastrando. Ahí tiene otro trabajo para disciplinar la mente. Si te está pasando esto, lo digo por experiencia, porque cuando uno está estresado, yo estaba en un proyecto en mi mundo de la informática, en donde todos hablamos así, todos, hombres y mujeres, porque es tanta la presión que el cerebro no alcanza a traerte la palabra adecuada, entonces tú la reemplazas por una molería. ¿Y eso qué va haciendo? Te va restando palabras, te va restando la capacidad de hacer buenas frases. Así que, para hacer una pausa musical, le dejo este quinto punto. Fíjate cómo es tu lenguaje, pon atención a cómo hablas, porque en estos casos tú puedes aprender que tus palabras las puedes usar tanto para bien como para mal. Y eres tú el único dueño. Vamos entonces con I Wonder, Juan Carlos. I Wonder, how many times you've e e n happy. That dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry, my friend. I wonder, I wonder, wonder, don't. Ya estamos de regreso con Leonel Alberto Rojas. Como muchachos, estamos, estamos dando recomendaciones a las personas que quieran escuchar esto y que les pueda servir. Que a lo mejor son, a lo mejor de las 10 que les estoy dando, se van, van a retener 3, van a retener 4. La próxima vez que lo escuche, cuando Juan Carlos repita el programa, anótenlo, anótenlo, porque, y, y además aporten sus propias ideas.、Y、lo importante que queremos aquí es recuperar la capacidad de ser protagonistas de nuestra propia vida, de nuestros propios días. Porque otro dato que, otro dato que es、eh, muy, muy interesante, muy, muy adecuado para mejorar nuestro proceso de pensamiento, es ser、eh, recto en la acción. Es, De, de cada cosa que uno haga, sentirse a gusto, sentir el deseo, sentir el anhelo de mostrarse tal como uno es y como actúa. A lo mejor no te van a entender. Pasa eso, pasa que las personas se enfrentan con las sensaciones que se producen en el interlocutor cuando tú estás siendo como tú eres. Hay distintas, distintas reacciones que puedes esperar, pero lo, lo importante es que tú te sientas bien. Obviamente, dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de ubicarse. Nunca se olviden la pastillita que no la venden en ninguna farmacia, pero esta pastillita se llama TTC. ¿ya? TTC, tacto, tino y criterio. Tres componentes en una sola pildorita, que es muy importante que se, recomendársela más de una persona. Tacto, tino y criterio. Así que, con el respeto que corresponde, compórtate como lo haría la mejor versión de persona que tú quieres llegar a ser. Sé tú mismo. Otra recomendación, la número 7 que llevo, me parece, sí, es vive siempre en el ahora. Siente que estás en el momento presente. Lo pasado, no hay caso, ya fue. No hay nada que hacer. El futuro, nadie lo sabe. Lo único sí que estamos claros y está dicho, oiga, esto está escrito, está en la murallas de la ciudad. Lo único claro que tienes es lo que está pasando en este minuto, en el aquí y en el ahora. Eso es lo importante. Y en el aquí y en el ahora, tú t r a t a s de que tu mente se apacigüe, se calle, que esté en silencio y es más fácil de usar. Porque cuando sea necesario usarla, va entonces a venir la idea, el pensamiento impecable, clarito, preciso, lleno de energía positiva, tal como lo necesitamos para la ocasión. Porque al final de estas palabras le s voy a contar por qué es tan importante estar atento a lo que pensamos. Como recomendación número 8, mientras tanto Juan Carlos te va a a también fila lucera, quiero escuchar luz. Si eres capaz de hacer un poco más feliz a cada persona con la que interactúas con el día, estás sembrándote para ti mismo un campo lleno de pensamientos positivos. No hace falta mucho esfuerzo, basta con ser simpático, una sonrisa sincera. A la persona que te está envolviendo las cosas en el supermercado, o a la persona que te está pidiendo la pasada, si e s s conduciendo tu auto, o incluso a la persona que va delante tuyo y va fumando y te va ensuciando el aire. Te adelantas, lo miras y le muestras que tu, tu aire se está contaminando y lo dejas solo. Es un tema el de cigarrillo, ¿ah? ¿eh? Hemos hablado varias veces de eso. Por otro lado, nunca te permitas sentir miedo, estrés O ansiedad, ansiedad. Yo sé que esto a veces es difícil, ¿eh? es difícil porque todos pasamos durante el día con situaciones complicadas. Pero aquí les recuerdo lo que en otros programas les he comentado. Está demostrado, está comprobado por la neurociencia, los psicólogos y la psiquiatría moderna, de que nosotros llevamos un, un, un inconsciente tan grande, es como, no sé, Del 100% de lo que sea el inconsciente, el 3% es lo que usted conoce. Y en esa mente suya, en ese inconsciente, están los recuerdos, los recuerdos de incluso cuando vivíamos en la selva y compartíamos el espacio con los tigres dientes de sable, o bien cuando nos perseguía un mamut, ¿verdad? Entonces, eso está todavía en nuestro inconsciente. Por favor, tome nota de lo que le digo. Esto no es esoterismo, esto no es. No es、eh, como le, como podríamos decir, una cantinflada. No, esto está comprobado. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe que esto está en la mente? Porque cuando hay una situación complicada, por ejemplo, a ver, viene la, viene la, es la hora de almorzar y usted está atrasada con el almuerzo. Entonces usted siente una sensación extraña. Eso se llama estrés, s e p o n e a n s i o s a Y esa es la misma sensación que usted sentía cuando hace miles de años vivía en algún lugar, no usted, pero su antepasado. en un lugar donde nos está atacando otro chivo, caníbales por ejemplo. El estrés es el mismo para el inconsciente, tu inconsciente, eso que esa idea, ¿no s c i e r t Esa idea de que vienen los caníbales, es como que si esto estuviera pasando ahora. Entonces para el inconsciente no hay diferencia, estrés es estrés, ya sea porque viene un mamut, porque vienen caníbales, porque viene un diente de sale, s o porque usted está chasado con el almuerzo. O bien porque el jefe lo está llamando y vaya, usted siente que c o m e t i ó una falta y cree que lo van a despedir. Ese estrés. Bueno, cuando le pase eso, tome nota, tome nota usted y aparte esa idea de su cabeza. Dese cuenta que es una sensación, que es un sentimiento y por lo tanto su mente controla eso y usted cambia el switch, piensa en una cosa más agradable, ¿verdad? Y supera el momento. Porque si usted permite que el día entero pase en este ambiente, usted está generando muchas cosas negativas para usted mismo. Y lo último, lo último, lo último, Juan Carlos, fíjate en todas las cosas buenas que tienen los demás. Y esas cosas buenas, haz las tuyas. Para poder darte cuenta que es lo bueno que hay en los demás, obviamente tienes que estar atento a los demás, ¿verdad? Tienes que ser protagonista de tus relaciones. Y aunque, no sé, tu polola sea, no sé, sea enojona, ya sea media bruja, sin embargo tu polola te atiende bien, tu polola e s t i e r n a o tu pololo, d i c e v e r por ejemplo, las relaciones de p a r e j a que son tan complejas. Ve lo bueno en la otra persona. Ahora, si no hay nada bueno, bueno, ¿qué estás haciendo ahí? Toma tu sombrero y márchate, o tu cartera y te fuiste. Ahora, ¿para qué esto? Por favor, guárdate las críticas hacia los demás. No critiques.、Y、descubre que esa crítica que tú estabas apuntando a otra persona habla de un defecto tuyo. Hay una persona que no la quiero nombrar, pero que es f a m o s o que está todo el día persiguiendo a los gays. Se coloca frente a ellos, anda con, el, con su Biblia predicando. Esa persona, estamos seguros, los que saben un poquito más de los procesos de pensamiento, que es tan homosexual como los que él critica. Pero como él no lo acepta en sí mismo, genera una condición, una actitud tan violenta que con eso él se delata y ni él, ni él, ni él se da cuenta. Ni él se da cuenta. Esto es un proceso mental que todos tenemos. Si a usted e s le cae mal alguien, si le molesta cómo habla, si le molesta, típico, oye, ¿esta qué se cree? ¿Sabe quién? El, el, el, el, el. Vamos con Memphis la b l u s e r a por favor Juan Carlos, ¿qué me encontraste por ahí? ¿Un temita como a la bifurcada por ejemplo? ¿A propósito de lo que estamos hablando? 何 Compartiendo junto a nuestro gran amigo, el terapeuta Leonel Alberto Rojas. Bueno, amigos,、eh, sobre esto hay mucho, mucho que h o en estos minutos, yo solamente les entrego las líneas básicas para que ustedes puedan、eh, iniciar un trabajo personal, porque hay algo, ustedes cuentan con un apoyo, cuentan con una ayuda. Todos los seres humanos contamos con una ayuda. Y, es, y aquí es donde está la importancia de nuestra mente. De estar atentos a lo que estamos sintiendo en nuestra cabeza, en, en nuestro cuerpo. Y es que nosotros contamos con un pedazo de Dios que está puesto en nosotros. ¿De dónde sacó esto? Qué loco, ¿verdad? Qué loco. Resulta de que lo creamos nosotros o no. Formamos parte de un plan. Pero no un plan maquiavélico, de manejo de poder ni nada. Nosotros formamos parte de un plan. Eh, que está、eh, funcionando en todo el universo. Podemos entenderlo o no. Podemos creerlo o no. Sin embargo, esto ocurre igual. Les recuerdo una vez más la analogía que yo hago con el magnetismo. Es un fenómeno, un fenómeno físico. Usted no ve nada, sin embargo, ve que los cuerpos metálicos de polaridad magnética distinta se s atraen y no se pueden separar. e c a t e separar dos imanes. ¿Ya? Una vez que usted con esfuerzo los separe, los pone a cierta distancia y hay cierta distancia en la cual ellos una se precipitan de nuevo el uno con el otro, solos. Entre medio usted no ve nada, pero existe algo. El hecho de que d de que esos que e imanes se muevan hacia ellos mismos indica de que hay algo que, aunque usted no lo vea, existe. Si usted más rato o más tarde, o ahora ya mismo, encienda la luz. Usted nunca va a ver la corriente eléctrica, pero usted va a ver sus efectos. Usted no ve en la luz, pero usted ve sus efectos. Esto mismo pasa con todo el universo. Y ese plan universal que existe se llama amor. Porque existe, lo creamos o no, lo sepamos o no, una estructura que descansa en la presencia de un padre universal que está en un cierto lugar. Y desde donde emana toda la energía, donde emana todo lo que ocurre, todo lo que está pasando en un universo que es mucho, mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Y aunque nosotros nunca habíamos visto que, la, que los planetas que nos rodeaban, allá por el año 1000, 1200, eso no significaba que éramos el centro del universo. Lo pudieron afirmar un tiempo, hasta cuando se demostró de que la Tierra no era el centro del universo, de que en realidad la Tierra giraba junto a otros planetas en torno al Sol. Y después supimos que el sistema solar, del que nosotros formamos parte, forma parte de otro grupo más grande de planetas y que a su vez giran en torno a otro eje. Y todo el universo es un movimiento, pero a medida que vamos investigando, vamos encontrando cosas nuevas. Lo que yo les quiero contar, y se lo repito una vez más, es que hay un proceso en el cual, cuando los, los seres humanos, entre los cinco años, cuatro años y medio, realizan su primera decisión moral, Moral, es decir, saben discernir entre algo bueno y algo malo, independiente de cuál sea su opción en el minuto. En ese momento, se, en el universo hay como una fiesta, porque hay otro ser humano más que inicia el camino de progresión eterna. En ese minuto, desde el Padre Universal, viene un pedacito de Él y se aloja en la mente. Y la función de ese pedacito de Dios es guiar la mente. En la búsqueda de los valores fundamentales y espirituales. ¡Qué loco, ¿eh? qué loco lo que le estoy contando! ¿De dónde saco esto yo? Esto es una información que está disponible hace mucho tiempo y existe.、No、se, hoy día,、eh, los medios de comunicación en general no están muy preocupados del desarrollo espiritual ni de estimular los verdaderos valores. Lo que realmente importa es que uno cultive. Se, se, se estimulan en lugar de esto otro tipo de cosas. Se le da valor a otras cosas. Se le da valor a tener dinero, a tener una buena tarjeta de crédito. Es, valo, es valioso tener un buen auto. Se da valor al éxito. Se da valor, valor, valor a cosas que hoy día nos están haciendo daño porque nos están haciendo olvidar otras cosas que son tan vali más valiosas y que permitieron que la, el género humano se desarrollara al punto en que llegamos. Durante mucho tiempo, los valores de la solidaridad. El valor de la bondad, el valor de buscar la belleza, el valor de la armonía, el valor que se le daba era más importante que el dinero. Cuando el mundo empieza a colapsar, en los lugares en que colapsa, cuando se le da más importancia al dominio de un uno por el otro, al, al poder, a tener el, el mejor ejército, y en ese momento entonces surge el egoísmo, el individualismo. Y el sistema económico que hoy día nosotros disfrutamos, Disfrutamos una pesadilla porque Chile, que pretenden decirnos, hacernos creer que es un país casi al borde del desarrollo, son los países con los mayores índices de suicidio d e América Latina, el mayor índice de obesidad, el mayor índice de consumo de alcohol、eh, y muchas cosas más. Y somos exitosos económicamente. Todos tenemos tarjeta de crédito, esta es una economía que crece y todos quieren que crezca sanita, pero la verdad es que por más dinero que haya, o más dinero que h a y a como dijo el guaso. Si no somos capaces de respetarnos los unos por los otros, entonces vamos a generar un mundo en donde ciertas personas sobran, por ejemplo, los viejos, los mayores, como dicen en Europa. En Europa se le dice mayores a los viejos, ya nosotros s o m o s viejos. Los mayores sobran en este mundo. Aquí están de más, no tienen espacio, no hay, a no ser que haya que votar. Cuando hay que votar, entonces les ponemos el metro gratis, los acarreamos, porque los que son más responsables son las personas mayores, que saben el valor del voto, el valor de ejercer. La democracia, de ejercer su opinión. En cambio, la juventud dispersa por el mundo, carreteando el día anterior, disfrutando el día de descanso, y después se quejan del, del país que tenemos, del mundo que tenemos. Si hubiera más presencia de la juventud, yo les aseguro que tendríamos un mundo mejor. Ya, pero yo no quiero andar aquí hablando de, de nada que lo pueda poner incómodo a usted, me importa que usted mismo llegue a sus propias conclusiones. Pero entonces, yo estaba hablándoles de los conceptos. Y me quiero meter en este tema, Juan Carlos. Ahora, los conceptos que nos enchegan, los reveladores, les voy a contar un poco más de este fenómeno de comunicación que yo les quiero informar y enchegar, que es el libro de Urantia. ¿Podemos copiar un poco? Sí, Carlos, ¿aló? Sí, Leonel, aquí estamos. Vamos con otro tema de Memphis, la blusera, que se llama Si te vas. Y volvemos, ¿te parece? Volvemos, me parece, si、sí、te vas. Estamos de regreso junto a Leonel Alberto Rojas, libro Durantia. Mira, algo que no había mencionado es que yo le he comentado también que ya estoy atendiendo en Puente Alto como terapeuta, en donde combino distintas、eh, formas de entregar,、eh, de ayudarles a recuperar su salud. Nosotros ahí contamos con la tecnología para poder hacer un análisis del estado de su cuerpo, podemos saber muchas cosas sin invasión. No, ninguna técnica invasiva, el nivel de azúcar en sangre, podemos saber su, el estado de sus venas, el estado de su corazón, el estado de su sistema óseo muscular y muchas cosas más a través de un examen que se hace con un aparato que se basa en una tecnología de, en el fondo, es física cuántica, es una tecnología muy moderna, muy revolucionaria que no se usa mucho acá en Chile todavía, sin embargo, entrega, entrega mucha información y lo que hace el paciente, el consultante en este caso. Lo compara con su examen en su perfil bioquímico, por ejemplo, y se da cuenta de que hay cosas que y o te c u a d Y es más, te entrega mucha más información. Bueno,、eh, yo estoy atendiendo en Ira Raza Val 180, oficina 204, en el edificio Don Carlos. a n a t e en esa dirección. Los días lunes estoy yendo para allá,、eh, desde las 19 horas hasta la hora que sea.、Eh, los lunes, porque todavía estoy armándome una base de pacientes. Comparto la oficina con la abogada de Puente Alto, Carla Zurduy,、eh, que ella atiende durante el día en ese lugar. Y el teléfono, mi teléfono, el teléfono celular al cual ustedes pueden mandarme un WhatsApp y hacer las consultas para reservar un espacio, es el, anótelo por favor, 989421990. Repito, 989421990. 89421990 Mi correo, si usted puede escribir un correo, es leonel.rojas.com arroba Si usted me dice que escuchó los datos en, esta vez de, Puente Alto, de la radio Puente Alto, va a tener un regalito. Bueno, un abrazo. Estamos hablando ahora. Vamos a cambiar un poco la frecuencia. Vamos a hablar un poco más de este tema que introduje. en la mitad de este tema que es los relatos que nos entregaron los reveladores en el libro Durantia ¿cómo estamos Juan Carlos Colmora?、Gracias. todo bien Leonel, adelante por favor mira cuando les hablo del libro Durantia me estoy refiriendo a un d e nuestro punto de vista es un fenómeno Algo que ocurrió y que nos hicieron llegar personajes que forman parte de la administración del universo, les pido ab abertura de mente, ¿eh? les pido ampliar su, su mente un rato, y que guiados e intercedidos por unos seres que viven en este planeta, que son los dueños realmente del planeta, que son, le llaman acá los r e v e l a d o r e s los seres intermedios, que están hechos de una s u b a de una materia mucho más s u p e r f i c i a nuestra que es una mezcla entre físico y espiritual y ellos son los verdaderos habitantes de la p l neta nosotros somos de paso a c á estos seres intermedios son los que están encargados de administrar de ordenar、eh, son los encargados de ver que el flujo volcánico se ha d e c u a d o porque ellos están encargados del planeta cuando el planeta lo compartimos con otros animales y tiene este planeta un sentido en el universo forma parte de la red de equilibrio de la planeta y que no tiene por qué estar expuesta a que nuestros propios errores lleguen a producir un daño más grande del que o h i e r a n p r o v o a d o por ejemplo este planeta se destruye por eso es que los a g u e r e r o s que hablan del fin del mundo les dice que lo que va a ocurrir que、si、alguna vez ocurre que se a c e d a lo más probable es que sea que la humanidad la que se va a ir a los planetas y los que estén o s o t r o s no somos los dueños de los p l a n e t a tampoco somos los r e y e s de la creación Solo nos damos nosotros, solo como cientos y m i e s de seres humanos por un destino. Y el d e l f i n o empieza, empieza, cuando estamos a vivir, cuando dejamos, cuando llega en nuestra mente este pedacito de Dios, que se llama a s u s t a d o r del pensamiento o monitor del pensamiento en el a m i e n t que la función de é es guiar los pensamientos a la búsqueda de las cosas de orden superior. Por eso, cuando u se t d queda en silencio, cuando hay silencio, cuando usted medita, Va a sentir como que hay una voz adentro suyo que le dice cosas. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado que no le a g a n q e p e r o hay algo que usted le guía a hacerse las preguntas inquietantes de este, que t o d o alguna vez nos hicimos o nos vamos a hacer. Cuando éramos adolescentes, o ahora a lo mejor que somos mayores y nos enfrentamos al proceso final, sabemos, sabemos que ya se acerca al fin. Y comienzan las preguntas, que a lo mejor no le hicimos en la vida, pero ahora siempre es momento. ¿Qué hay después? ¿Era todo esto? ¿Para qué viví? ¿Qué sentido tuvo todo lo que yo hice? ¿De qué sirve ser bueno? ¿Existe otra vida? ¿Por qué esa persona que, que actúa tan, con tanta maldad, por qué le va bien? ¿Y por qué a mí me va mal que yo he sido siempre honesta, honesto, yo siempre he sido poco egoísta, lo he dado todo? ¿Por qué a él le va bien a mí mal? Bueno, todas esas preguntas hay respuestas, pero las respuestas vienen. En este caso, están acá en el libro de Durantia, a través de mensajes.、Eh, en, cuando estaba Jesús en la Tierra, se la hicieron. Porque en el libro de Durantia, en la cuarta parte del libro, está la vida completa de Jesús de Nazaret. Todo, todo. Pero para que podamos entender nosotros la formidable tarea que tuvieron estos seres interestelares de entregarle a los seres, a los habitantes humanos de este planeta, tuvieron que enfrentarse a las limitaciones del lenguaje humano. Como ellos, porque tienen un idioma, también hablan, también se comunican. ¿Cómo podían entregar esos conceptos en un lenguaje tan limitado que usamos nosotros? nosotros ya para comunicar entre nosotros la, en el mismo idioma tenemos problemas para hacernos entender. Imagínense, estos seres interestelares que, que tienen, que, que a raíz de los seres intermedios que son habitantes planeta, s que les piden, les piden, por favor, entreguemos la información a la humanidad porque están muy perdidos. Vino Jesús hace dos mil años y ya andan otra vez perdidos y están haciendo cualquier cosa, y el mensaje que dejó el maestro está casi como que a nadie le importa. Entonces, resume la tarea esta de revelarse, de i n s t i g a r una nueva revelación de verdad a la humanidad. Y hay que enfrentarse a las limitaciones del lenguaje humano y las limitaciones de la mente humana. La mente humana, que si nosotros no nos estamos atentos. Si no existen personas que están dando la pelea para mantener la conciencia abierta, estaríamos convertidos otra vez poco menos que en m o n o ya esclavos de un sistema, compitiendo por quién tiene el, el, el mejor disponible la tarjeta de crédito, por ejemplo, o quién tiene el cañón más grande o la pistola más grande, quién puede matar más gente en el mínimo tiempo. Estaríamos preocupados de eso. Por otro lado, en todos los universos, porque esta información que recibimos nosotros también está disponible para otros planetas. Hay un desarrollo que todavía no está completo en los otros universos. Y por otro lado, la ignorancia que tiene la humanidad, ignoramos seis objetivos primordiales del desarrollo de, que a nivel súper universal y que no están relacionados con nos, nuestro propio ascenso. Nosotros tampoco podemos captar un punto de vista de esta verdad, aunque sea parcial, de la eternidad. Nosotros no tenemos mente para entender eso. No podemos, sin embargo, existe. Bueno. La incapacidad que tienen todas las criaturas para captar el significado real de lo que es, de lo preexistente y de lo post-experiencial, todo aquello que está antes de nosotros y viene después de nosotros, todas esas cosas no las entendemos. Sin embargo, para poder orientar el destino de la humanidad, hubo que generar esta información y fue entregada en forma de documentos a un grupo de seres humanos que se reunían en Chicago, Estados Unidos. Y ellos lo convirtieron en un libro y de este libro guardaron los originales, originales, originales, tal como llegaron y están protegidos porque existe la manía del ser humano que con afán de poder tomar esta información y empezar a manipularla, a cambiarle ciertas palabras y poco a poco ir dándole, usándolas para reafirmar el propio sentido del poder. Ahora, los que leemos el libro d u r a n t a todos los que leemos, Todos tenemos que aprender a que no tenemos que encerrarnos tampoco en este libro como si fuera la verdad absoluta. No, no es así. Porque los mismos reveladores nos dicen de que es una revelación parcial, que es incompleta, que es aproximada y es transitoria. Esto es, me encanta que sea transitoria porque va a llegar más información. No sabemos cuándo. Por otro lado, no podemos convertir el libro d u r a n t i a en un fetiche, como pasa, por ejemplo, con otros libros sagrados que le llaman sagrados. Pero que están más manipulados que. Bueno, no, no, la palabra no me viene a la cabeza. La Biblia, recuerden, la Biblia. Hay gente que mata, se mata, se pelea por la Biblia. Y se pelea por quién tiene la verdadera versión de la Biblia. Todos tenemos una parte de la verdad. La verdad absoluta no la, no la vamos a tener en este plano. ¿ya? Pero por el libro durante jamás lo vamos a estar trayendo p a r o n f e s i n a de él no se duda, de que ese libro no.、Eh, no, no, no es una divinidad el libro. <coughs> No, por, por eso no podemos actuar como los religiosos, no podemos actuar con prejuicio, ¿ya? creyéndonos poseedores de la verdad, para que todo el mundo piense como pensamos nosotros. No, no, no, no, no es ese sentido. El libro está disponible para todos los que lo quieran, lo pueden comprar, no es muy barato, tiene un valor de alrededor de 50 mil pesos si lo, lo logran encontrar, porque tampoco es un libro que traigan desde el extranjero con mucha facilidad. Yo tengo un plan de regalar libros, pero me van a creer. Desde que partí el programa no lo he podido ir a buscar. No me ha quedado tiempo porque no, es un lugar un poco inaccesible. a o、no、tengo que ir a buscar esos libros que yo pretendo regalarles a ustedes, a los auditores. Y tengo por ahí un par de libros ofrecidos y les pido perdón. No lo he podido ir a buscar. Tengo que ir a buscarlo en un lugar. Necesito auto para ir y no he tenido el auto ni el tiempo para ir. Bueno, este libro es una herramienta. No es un libro sagrado para encadenar la mente y el corazón. Este libro te invita a descubrir. Te invita a unir. Hay mucho que ver, que nosotros no vemos, que nos ayuda a ver el libro. Información. Aunque esta revelación sea genuina, nosotros no podemos pretender que nos m u e s t r e toda la verdad. Fíjense que están relatados acá por los reveladores como parte. Esto es como un video de la vida de Jesús. ¿ya? Que en una conferencia nocturna de las más llenas de gente en, en Amatur,、eh, hay un lugar. ¿no? En la época que estaba Jesús en el Tebas, es una conversación que hubo sobre la unidad espiritual. Había uno de los apóstoles, Santiago Zebedeo, que también está aquí descrita cada uno de los apóstoles con su perfil, s u p e r f i e psicológico, físico, por qué Jesús lo eligió a ellos, cuál era la importancia que tenía. Y le pregunta Santiago Zebedeo al maestro: le dice, Maestro, ¿cómo podremos aprender a ver las cosas de la misma manera y de ese modo estar todos de acuerdo para disfrutar de mayor armonía entre nosotros? Cuando Jesús escuchó e s a pregunta,、eh, se, se, se, se complicó, tendió como a agitarse, ¿eh? no sé si rabia, pero se puso impaciente y le dijo inmediato: Santiago, le dijo Santiago, ¿cuándo les dije a ustedes que tenían que ver las cosas todos de la misma manera? Yo no vine al mundo a proclamar, yo vine al mundo a proclamar libertad espiritual, para que los mortales todos tengan la fuerza de vivir su vida individual de una manera original y lib libre ante Dios. Yo no deseo que se compre la armonía social, que no se compre la paz fraternal al precio del sacrificio de la personalidad libre y de la originalidad espiritual. Lo que yo os pido, m i s apóstoles, es unidad espiritual y esa la podéis experimentar en el regocijo de vuestra dedicación unida a hacer de todo corazón la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hace falta que veáis las cosas de la misma manera. Ni que las i n t á i s de la misma manera, ni tampoco que penséis de la misma manera para ser iguales espiritualmente. La unidad espiritual deriva de la conciencia de que cada uno de vosotros está habitado y cada vez más d o m n a d o por el don espiritual del Padre Celestial. Este es el ajustador que le decía yo. l u e s t r a armonía apostólica ha de crecer del hecho de que la esperanza espiritual de cada uno de vosotros. Es idéntica en origen, naturaleza y destino. Prosigue. Los que han nacido del Espíritu de Dios de ahora en adelante van a discernir la palabra de Dios, sea donde fuera que ésta se origine. La verdad divina no debe ser desechada porque el canal de su transmisión pudiera ser aparentemente humano. La religión del Espíritu os deja para siempre libres para seguir la verdad, donde quiera que os lleve la guía del Espíritu. ¿Quién puede juzgar tal vez este espíritu que tenga algo que impartir a esta generación y que otras generaciones se han negado a escuchar? Bueno, esto dice Jesús cuando los apóstoles ya están en esa época preocupados de, de que cómo podíamos todos ponernos de acuerdo y pensar todos lo mismo. No, aquí no se trata de que todos pensemos y sintamos de la misma forma. Lo importante es el mensaje. Lo importante es aceptar este amor universal que está derramado sobre todos nosotros. Y guiar nuestra mente en pensamientos positivos, en pensamientos de amor, partiendo por amor a nosotros mismos. Porque si usted no se ama, si yo no me amo, ¿qué i n me va a amar? ¿Y yo cómo voy a amar? Bueno, este tema que yo les quiero comentar y sobre el cual yo trabajo a la mitad de este programa, es interesantísimo porque e n la revelación en el libro Burantia. Aparte de que está descrita, la, bueno, ¿quién es Dios? Yo les digo una vez más: el puro prólogo de este libro, yo lo estuve leyendo como seis años, disfrutándolo constantemente, porque tiene muchísima información. Yo lo contrasté con personas que estudian teología, por ejemplo, y me di cuenta de que una pura página de este libro e n c e r r a a toda la teología que la gente estudia en los seminarios. Muchísima información. Por otro lado, está la descripción de cómo se creó el universo, ¿Cómo, cuántos universos existen y cómo los universos se siguen creando, está en constante expansión. Cómo se formó la Tierra, ¿eh? que nosotros le llamamos Tierra, pero que afuera se llama u r a n t i a así se conoce afuera. Y el número planetario nuestro somos el planeta 606 de una constelación de planetas, somos el 606 habitado. Muy cerca de nosotros, leíamos en el programa anterior, existe un planeta que no tiene atmósfera. Pero que está habitado. ¿Por qué? Porque las formas de vida humana no necesariamente son como somos nosotros en este plano. Casi el 90% de la vida humana en otros planetas es, está formada por seres respiradores como nosotros. Eso significa que hay planetas donde nosotros podemos andar sin escafandra. ¿Entienden? Eso es, es, hay unas películas muy buenas, futuristas, donde aparece que llegamos a otro planeta y, y podemos caminar como si fuera la Tierra. Porque ya sabemos, y los científicos saben lo que dice este libro, que aproximadamente el 90% de la vida en nuestro sistema es de seres humanos respiradores. Pero también hay lugares donde no hay aire, y ahí también hay s e r e s también hay vida, s i no e n o t r a manera de, de, de sostenerse. Bueno, ¿qué más cuenta el libro?、Eh, ¿Cuál es el destino de la humanidad? Y a mí una de las cosas que me apasiona es la vida completa de Jesús de Nazaret, que está descrita en la cuarta parte del libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? www.urantia.org y lo van a ver que está en un montón de idiomas y también está en español. Pueden encontrar el libro ahí, lo pueden leer, lo pueden leer en su celular, porque así como en el celular pueden ir jugando a n el Handy c r u s h en el metro, también pueden ir leyendo. Ya que andamos todos con la tonterita con el celular, porque es, es impresionante, ¿no? Vienen, por ejemplo, en el metro todos, todos con su celular. Y si yo pudiera hacer una encuesta, ¿qué están mirando en el celular? Pudiéndote ver información tan interesante que hay, puras tonteras. ¿Ya? q u e traeme pan, ¿ya? o bien la última foto de la pilucha que está de moda, o bien、eh, chateando con, no sé, jugando. Yo también me impresiona ver la gente que juega en el MER. Yo no sé, Juan Carlos, estamos en la hora ya. Nos quedan cinco minutos de programa. Como para redondear.、Eh, yo partí este programa hablándoles de lo importante de los procesos de pensamiento. Y. En el fondo, lo que hay que rescatar para poder cambiar este mundo es esa capacidad que tenemos nosotros de comunicarnos los seres humanos unos con otros a través de algo que se llama el inconsciente colectivo, esa mente universal, que aunque usted no lo sepa, existe. Esto está demostrado del siglo pasado: que existe el inconsciente colectivo. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestra mente una enorme parte que se llama el inconsciente, que le he hablado yo. Y a través de ese inconsciente, nosotros nos podemos comunicar. Fíjense que lo hicieron unos monos allá por el año 1954, en donde se, se propagó entre ellos el hábito de comer cierta, cierto, cierto tubérculo, que era una, como una especie de papa dulce, como un camote, diríamos acá, que ellos nunca habían comido y en un momento de escasez se dieron cuenta de que si se lavaba, una mona lo descubrió, se podía comer. Y al cabo del tiempo, terminaron todos los monos haciendo lo mismo, lavándolo y comiendo. Y a pesar de que vivían en islas, islas, islas, distantes las unas de las otras, este hábito les llegó. ¿Y cómo les llegó? Los científicos, los antropólogos descubrieron que existía una manera de comunicarse a través de la mente, y esa mente también está disponible en los seres humanos. Si los monos lo tienen, y los monos fueron capaces de mejorar sus hábitos de alimentación, ¿por qué nosotros, los seres humanos, que tenemos más poder m e n t a l no podemos cambiar el mundo? A través de nuestros propios pensamientos de amor. Cuando estuvo Jesús en la tierra, Él lo dijo, y es tanto lo que repite la monserga y toda la gente lee la Biblia, lee el Evangelio y pasa así uno y otro a e s b r esto e y no le da la importancia que tiene. Cuando Él dijo De que para cambiar el mundo había que pensar y compararlo con un grano de sal, o un grano de mostaza también, pero un poco de sal. Yo, para poder convertir una sopa que yo la podía b o t a r porque estaba desabrida, sin embargo, yo le pongo sal, que es una pequeña cantidad. Yo le cambio el sabor y convierto esa sopa en algo agradable y lo disfruto. Para poder cambiar el mundo, para poder cambiar nuestro país, para poder cambiar esta sociedad, yo no necesito, de que, diciéndolo e que, d en términos c o m u n e s y corriente, s de que los 16 o 17 millones de chilenos todos piensen igual, todos sientan igual. No. Basta con una pequeña cantidad que propaguen a través de la mente universal, del inconsciente colectivo, Este pensamiento de amor, y nosotros vamos a dar ese salto evolutivo, y eso hay es que hacerlo en todo el planeta. Y las veces que la humanidad se ha preocupado de hacer esto, el poder siempre llega a enredar las cosas porque al poder no le interesa, no quiere, no quiere, no quiere que este mundo evolucione como, como su destino. Y hay una lucha ahí. Alguna vez les h a b l a é de esto. Lo importante es que hoy día no tengamos miedo, tengamos pensamientos positivos, h a g a m o s l e caso. A ese pequeño motorcito de pensamiento que tenemos todo en la cabeza, tomemos conciencia de él, tengamos pensamientos positivos, apartemos los pensamientos negativos, mejoremos nuestro s p a t r o n e s de pensamiento y vamos a ver que nuestra vida va a tener un mejor nivel de calidad y por ende los que nos rodean en la casa y también poco a poco lo vamos a lograr en el barrio y en la ciudad. Esa es la idea. Ese es el sentido de la venida del c r t ó b a l Tierra y ese s el sentido de la revelación del libro d u r a n t e que pretende que recuperemos esa e c m i n o Bueno, por hoy día les agradezco muchísimo la atención. Espero que les haya gustado los temas de conversación. En el próximo programa voy a dar un, unos planes para salir de, de pensamientos depresivos. Es importante que lo anoten, anoten algunas cosas porque se requiere que haya una persona que nos acompañe. Es delicado. Pero sí les va a ayudar porque no doy abasto muchas veces de atender tantas personas que están pasando por estas mismas peñas. Un abrazo, amigos. Muy buenas noches. Que sea una hermosa semana para todos. Chao, j u a n c a r l o s Buenas noches.